Les habla Jairo y hoy junto a Diego vamos a desarrollar este espacio de la tertulia abierta en astrología, es así de simple. Hola Diego, un saludo especial, ¿cómo estás? Jairo, buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va? ¿todo bien? Bien. Eh, acabamos de terminar o de realizar primera sesión de Quirón. La verdad ya estamos recibiendo correitos y, y los... Comentarios que hubo en la misma sesión, bastante, bastante interesante. ¿Cómo te sentiste con esa primera sesión? Bien, muy agradable, además. Un tema, un tema muy, muy apasionante, como les mencionaba ahorita al final de la clase. Y generalmente cuando hacemos una charla, entonces se nos quedan tantas cosas que al final decimos, ¡ah! Pero bueno, tenemos tiempo para hablar y, y seguir hablando, ¿no? No hacemos nada distinto, pero bueno, de eso se trata hablar y charlar de esos temas de astrología que tanto nos llenan y tanto nos gustan. Oye, a mí me surgieron varias inquietudes. Eh, la primera de ellas, Quirón, en el mundo astrológico lleva 30 años, más o menos, está lo que entendí. Formalmente desde el año 1977. Uh -huh. si tenemos la cuenta, son 30 y... cuatro años, cumple ahorita el... ¿Qué pasó ese año? ¿Se... ¿Astronómicamente se descubrió o qué? O... Se descubrió eh, por eh, Charles T. Cowell fue descubierto en el año 1977 exactamente el 15 de noviembre del 77 o sea que está pues próximo a cumplir años mm. entonces, okay. descubrimiento. entonces es relativamente nuevo ¿no? no, no es algo que Es, esa es la razón por la cual pues eh, hacemos o, o, o hago ese énfasis con estos puntos, Lilith y Quirón porque pues no, no, no se sabe mucho, entonces hay que hacerle el énfasis que de pronto ya no hay que hacerle tanto a otros puntos ¿verdad? como Saturno, Urano, Neptuno entonces entonces sí, ya 34 años próximos a cumplirse porque okay. y Lilith no, Lilith sí es mucho más ancestral lo, lo que pasa es que punto no, eh... Es valor astronómico, ¿no? no, es, no es... Ese es un valor astronómico, correcto. O sea, eso es un punto longitudinal que se mide a través del apogeo perigeo, que fue usado hace muchísimos años, hace dos mil años en la antigua Persia, pero que fue vuelto a reutilizarse por astrólogos franceses o redescubierto en el, la década del 60, ¿no? Pero, pues, la, alrededor de Lilida hay muchas eh, conjeturas, ¿no? Entonces... Desde la astrología sideralista o de estrellas fijas, se considera a Lilith como la estrella fija al gol, por ejemplo. Pero pues no es la Lilith a la cual hacemos alusión, ¿no? Entonces los antiguos también encontraban en la estrella al gol algo muy de luna negra. Eh, hay un asteroide que tiene ese nombre, bueno, digamos. Pero como tal el apogeo perigeo es el, un factor astronómico ancestral que pues fue redescubierto en los 60 y que como... acabó de ser expuesto en nuestro último curso, pues obviamente dejó gratísimas impresiones en cuanto a las observaciones que de allí surgieron, ¿no? No, yo, yo quedé bastante sorprendido e entusiasmado a tomar el curso, porque yo la verdad solo oí unos extractos, todavía no lo he estudiado totalmente, con los ejemplos únicamente de la posición de Lilith en casas, ¿no? Fue bastante, bastante eh, evidente las situaciones que se presentaban con los ejemplos que, que mostrábamos y ya pues detallando más, más, más adelante la, la, el aporte de los aspectos, ¿no? Entonces me sorprendió bastante y hoy también me sorprendió mucho los cuatro o cinco ejemplos así que se comentaron en el chat de personas que comentaban de Quirón y la... Con, el, con la sola posición en casas, ¿no? De, de los aspectos que estaban generando en, en sus vidas. Y me imagino, pues, que al desarrollarlo más en detalladamente viendo aspectos, pues se, se me puede especificar mucho más. Bueno, otro, otro punto que me llama la atención, Diego, que yo no conocía, que te lo conocía a ti, que tú desarrollas, es rueda. ¿Qué? El punto tierra, que es, que es el valor opuesto al sol. Ese. ¿Cómo nace ese punto tierra? Eso creo que es más eso eh, de una corriente esotérica. Sí. Okay. Eh, de una corriente esotérica, pero también de escuelas ortodoxas de astrología, ¿no? Lo que pasa es que desde la perspectiva astrológica y astronómica, pues, pues es apenas obvio que la Tierra es, es en sí la carta natal. De hecho la Tierra gira y gracias al movimiento de, de rotación. pues tenemos la ubicación de los doce sectores astrológicos. O sea, ya el fenómeno para algunos terrestres es sencillamente la domificación del instante del nacimiento. Pero bajo un criterio estrictamente astronómico, la órbita, la órbita que recorre la Tierra es la, la eclíptica. Y por ende, así como el Sol se proyecta en la eclíptica, la Tierra también recorre la eclíptica. Quiere decir que en términos astrológicos, omitir el uso de la tierra en astrología también es bueno, no, no, no sé si, si un desacierto más bien me parece que omitirlo puede que generemos una no complementariedad con un conocimiento que puede ser muy útil claramente eh, la escuela esotérica de Alice Bailey hizo en la década del 40 siglo pasado mucho énfasis en la importancia que tenía la tierra en una carta astrológica ahora La manera de calcular la Tierra simple, por oposición, siempre es el punto opuesto al, al, al, al Sol, ¿no? Entonces, para un ejemplo así práctico y simple, alguien que tenga su Sol en Pisces, a 14 grados, eh, su Tierra va a estar en el opuesto. Aquí acabo o sea, de publicar la Tierra para el momento, ahorita. Sí, ahí, ahí me surgió a mí una... ¿Por qué me surgió esta inquietud? Porque... Bueno ahorita precisamente al estar viendo el software y eso, la tierra, yo tenía la percepción de que la tierra es esto, o sea la tierra es el esto, la carta, es, es toda esta información vista desde este punto, ¿sí? Eh, o sea, es, es pararnos acá y, y la tierra es todo, es, es ver todo este esquema man, eh, o este sí, es, este esquema astrológico, este mandar astrológico, desde este punto, desde el centro, y así es como visualizamos. Entonces la tierra entre comillas para cada uno de nosotros, pues es la ubicación geográfica en la cual estemos físicamente en el momento dado ¿sí? entonces, eh, esto es más un proceso cognitivo mío, racional mío de, de hacer este este análisis de incluir la tierra ¿no? uh -huh. bueno, ¿por qué te no, dices? No. dime, dime, acá, acá acaba la la, la la percepción fenomenológica del hecho es real es decir, la tierra es el pele nos estamos situando en una realidad y es que la astrología parte de una percepción geocéntrica. O sea, geocéntrico significa que se toma el, la Tierra como centro, a diferencia de la visión heliocéntrica en la cual tendríamos que tomar al Sol como centro. Digamos que muchos, eh, o al menos hasta antes de las, de, de, de, del descubrimiento, del redescubrimiento de Nicolás Copérnico de que el Sol era el centro más no la Tierra, muchos llegaron a considerar que que ya con ello la astrología se desvirtuaba, porque uno lee los clásicos astrólogos que llegaban a considerar la astrología desde el punto de vista geocéntrico, entonces decían, ahora que ya la, se desvirtuó el concepto, pues entonces ya la astrología no, no tiene peso. Y resulta que es que pues en sí la astrología es geocéntrica, porque como nosotros nacemos es en la Tierra, es decir, a mí sí me interesa cuando yo nazco observar la carta astrológica, situado en el en el punto que a mí me correspondió hacer que es la Tierra. Ahora, esa Tierra pues tiene una longitud y una latitud geográfica específica. Aquí hago un, un paréntesis cuando digo redescubrimiento de la de la teoría heliocéntrica lo, lo situamos en Copérnico, pero pero el primero que habló del heliocentrismo fue Aristarco de Samos hace unos 2000 años que postuló que era el sol el centro, ¿no? Entonces eso es bueno precisarlo a nivel histórico. Entonces, eh, como fenómeno real nos interesa la tierra como centro, porque aquí es donde nacemos. Entonces, ¿cómo se ve el sol desde la tierra? Para el caso de este momento, el sol está en la casa 10, para la ciudad de Bogotá, claramente, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista ya global, porque es que nosotros estamos en este, en este, en este gráfico que nos observa Jairo. ...estamos tan solo observando el movimiento de rotación... ...o sea, la rotación desde la Tierra... ...hace que el Sol esté proyectado en este instante en la zona 10... ...pero desde el punto de vista de la traslación... ...porque este gráfico no nos ilustra la traslación... ...en este gráfico solo vemos la Tierra como rotación... Sí. ...en la traslación... ...pues obviamente por traslación es la Tierra la que gira en torno al Sol... ...como lo hace también Júpiter, como lo hace Saturno... ...quiere decir... que si el Sol se proyecta en la eclíptica, si Marte se proyecta en la eclíptica, si Venus se proyecta en la eclíptica, es porque tienen órbitas. La Tierra tiene una órbita, ¿verdad? Y esa órbita se da o se genera en la eclíptica. Entonces, observacionalmente, y desde un punto de vista mucho práctico y concreto, y medible científicamente, la Tierra también se ubica en una franja de la eclíptica. Entonces, quien nace con el Sol, o quien nació hoy con el Sol en escorpión, tiene la Tierra en el punto opuesto, que es Tauro. ¿sí? Y eso se ilustra si tomáramos el Sol como centro, en el instante en que la Tierra gira. Entonces, entonces sí es un punto que se usa en astrología. Claro, eso tiene sus significados, tiene sus, sus móviles, tiene, tiene unos puntos específicos ya de interpretación. De hecho, sería semejante a lo que pasa con los nodos, ¿sí?, entonces el nodo norte eh, tiene relación con el nodo sur ¿sí? entonces el uno depende del otro en ese punto desde el, desde el punto de vista astronómico ¿qué es el nodo? sencillamente es la órbita ascendente de la luna en la eclíptica ese sería el nodo norte y la órbita descendente en la eclíptica es el nodo sur eso es un fenómeno real y constatable la presencia de los dos nodos tanto que los nodos Son puntos que no tienen latitud eclíptica y gracias a ellos, por ejemplo, se pueden predecir eclipses. De hecho, ahorita en noviembre hay un eclipse de sol. Y fíjense que el sol va a estar cercano al nodo. Por eso es que uno logra con los nodos medir eclipses, tanto de sol como de luna. Lo mismo ocurre con la Tierra y el sol. Donde está la Tierra, en el opuesto está el sol y viceversa. Ok. Sí, sí. Esto... ¿Esto por qué surge? Esta reflexión que yo le estoy compartiendo. O sea, si, si se acaban de conectar al comienzo de la sesión, le pregunté a Diego de... Obviamente, pues, Quirón, que estábamos terminando. Eh, Lilith y, y la rueda. Pero le, la pregunta fue más que todo a, en qué momento, astrológicamente, hace su aparición Quirón, que fue hace el 77, 15 de noviembre del 77, ya me aprendí la fecha. <risa> Lilith... Eh, Siempre se ha conocido, es una proyección astronómica del, del perigeo de la luna. Eh, se ha conocido desde hace mucho tiempo. En los 60 fue re, reabordada, por así decirlo, por astrólogos franceses. Y el elemento tierra, en qué momento también surge y hace su apreciación. Y, y preguntaba por qué, o si, si, si su... si su aporte a nivel astrológico pues, fue dado a conocer en gran parte por los trabajos de, de Alice Bailey, ¿no? pues, también de otras escuelas. porque qué yo decía esta reflexión? Eh, normalmente la astrología moderna contemporánea no tiene más de que 100, 80 años, podríamos decir, y antes, durante muchos, muchos años, bastantes años, milenios de años, <risa> eh, normalmente lo que nosotros trabajamos era esto, los, los planetas personales que eran los visibles, por el ojo humano desde la Tierra, o sea, de Sol a Júpiter. Bueno, la luminaria, Sol y la y la, porque siendo estrictos, hablando desde el punto de vista astronómico, el Sol y la Luna no son planetas, no, son son son elementos eh, astronómicos, pero en astrología, pues, hablamos de planetas. A me gusta más de pronto hablar del elemento ítem o elementos. pero hasta hace, ¿qué?, 100 años, 80 años, de pronto, no sé, Urano y los personales en qué época se descubrieron, no recuerdo ahorita muy bien, nosotros trabajamos hasta Saturno, ¿no? Entonces en algún momento en mi, en mi estudio de la astrología, pues yo yo hacía ese ejercicio de por qué en la antigüedad, o astrólogos de, bueno, no tan, de hace un siglo para antes, anteriormente, eh, eran tan buenos astrólogos con solo esta información. Eh, y hoy en día tenemos un exceso, o no exceso, no, una abundancia de, de otros elementos astrológicos, los transpersonales, eh, Lilith, Quirón, los asteroides mener, menores, eh, hay otros que nombran vulcano. Eh, eh, bueno, existen muchos, muchos elementos que en algún momento para el estudiante de astrología podrían generar confusión, podrían generar... Eh, dudas, podrían generar eh, buscar de pronto explicaciones que no se ven por un lado o verlo por el otro independientemente de todo eso yo, yo, yo el ejercicio que hacía, el análisis que hacía era eh, ¿qué es lo que pasa a nivel práctico? ahora, si nos ponemos a ver desde el punto de vista de evolución del ser humano hoy en día los seres humanos tenemos acceso a muchísima, muchísima información, los escenarios en los cuales nos estamos moviendo son muchísimos, son comparados con seres humanos de hace un siglo, de hace dos siglos, pues son, son no sé, 50, 100 veces más. Eh, eso también explicaría de alguna forma porque hoy en día pareciera que el tiempo no nos, no nos rinde, los años son entre comillas más cortos. Y eso, hagan ese ejercicio cuando uno normalmente está motivado, estimulado, eh, el tiempo pasa muy rápido. Y hoy en día, Nuestra sociedad es una sociedad que está en, bajo constante estímulo. En alguna vez, en alguna ocasión leía un artículo bien interesante, no recuerdo la fuente, no me acuerdo muy bien dónde, que un rey de la Edad Media, eh, a nivel cognitivo, era comparado con un proceso de hoy en día de los niños de 7 o 8 años. O sea, los estímulos intelectuales que hoy en día tenemos son, son tan, tan, tan rápidos, tan grandes, tan acelerados. Que compararnos con un ser humano a nivel intelectual y cognitivo de hace dos siglos, pues, eh, era totalmente, o sea, es, es, es otra realidad, es otro mundo, ¿sí? Y que, pues, en la Edad Media, la, los, los, aquellos seres humanos que de pronto tenían un mayor eh, nivel o, o facilidad de acercarse a ciertos elementos cognitivos eran, pues, las personas de, de cierto poder económico, ¿no? Entonces, hacían ese ejercicio con, con los reyes, los dueños de feudos, bueno. Y, y se encontró eso, que, que el proceso cognitivo era comparable al de un niño de hoy en día de 8 años. Entonces en esa misma relación, este es un ejercicio que yo hice, es una idea suelta, o sea, no, no estoy aseverando que sea así, pero hoy en día eh, los seres humanos nos movemos en muchos, muchos escenarios que de alguna forma, desde el punto de vista astrológico, estos nuevos elementos que no se conocían en la antigüedad podrían ayudarnos a entender y explicar qué está pasando, ¿no? Ahora, eso también pues es un ejercicio peligroso que yo he visto en, a, en algunas ocasiones, y es que pretender explicar toda situación a través de la astrología, a ver, sí podría ser, sí, pero no de pronto buscarla a través de ciertos elementos, o sea, no, no amañar ciertos elementos a ciertas situaciones, ahí lo que de pronto puede ser y Diego me puede complementar en eso, es que no se está haciendo un manejo adecuado de las tesis o hipótesis básicas de la astrología. Entonces está buscando explicación de ciertos eventos, ciertos sucesos a través de otros elementos. ¿no? Entonces es un arma de doble filo. Entonces les quería compartir eso, me surgió esa reflexión esta mañana pre pre pensando precisamente en eso, ¿no? De, de astrólogos de hace más de 100 años, cómo manejaban también la información, pero también llevaba un escenario de, de muchas situaciones y muchos estímulos. Hoy en día... Nuestra sociedad es una sociedad que vive al 200% y, y son muchísimos los, los escenarios en los cuales nos movemos. Diego, no sé si quieras ampliar eso. Eh, voy, a, voy a cerrar mi micrófono un momentico. Mientras tú haces tu reflexión voy a ponerme en contacto con nuestro invitado, que no se ha conectado. Entonces voy a darle unas instrucciones para que se conecte y ya les comparto quién es. Pues mira, eso que mencionas Jairo eh, tiene que ver con el hecho de que en la vida todo cambia. ¿verdad? y ya hiciste una analogía muy interesante pues el hombre medieval el hombre antiguo, el hombre de hace cuatro años es diferente ¿no? de hecho en la cosmobiología actual es muy diferente a, a, a los astrónomos de la época de Galileo o, el, o del Copérnico que ya citábamos ¿no? para entonces era todo un descubrimiento en el caso de Galileo Galilei observar por ejemplo las lunas de Júpiter que fue el primero que las documentó entonces como observaciones son muy llamativas pero por ejemplo los astrofísicos actuales o los cosmo o, o, o, o en esta cosmología pues ya no interesa tanto o por lo menos no se hace tan necesario la observancia del sistema solar inmediato que es por ejemplo Sol, Luna sino hoy día ya se buscan exoplanetas ¿sí? Entonces, los estudios apuntan por ejemplo a identificar otros sistemas solares ¿sí? que a lo mejor tengan un Sol y se buscan planetas que orbiten De manera similar a, lo, a como lo hace nuestro sistema solar. Entonces fíjense que las prioridades culturales cambian. Y eso es apenas obvio. Llevado a un plano astrológico, pues el hombre medieval respondía a Saturno como Acuario. El hombre actual responde a, a Urano como Acuario. Por hablar sencillamente de una regencia, ¿no? Y esa es una de las, digamos, de las observaciones más evidentes de cuando se trata de considerar el. cómo cambian estas interrelaciones planetarias entonces Jairo menciona hoy día se tienen en cuenta cosas que antes no sencillamente es que antes no se necesitaban no eran necesarios para el para el nivel de conciencia que por entonces se, se se intentaba buscar entonces el hombre medieval no tenía tanto interés como lo tiene el hombre actual en ciertas cosas no es que esas prioridades sean mejores solo son distintas No. para el hombre medieval era un hombre que vivía a merced de de un rey como lo menciona Jairo cuyo, cuyos designios eran muy complejos y cuya de pronto potestad influía el bienestar colectivo y a la vez la confrontación con otra nación o, y, y eso podría permitir la presencia de invasores que a su vez traían consigo culturas, religiones muy diferentes hoy día esa visión no cambia, sencillamente se complementa hoy tenemos por ejemplo guerras tecnológicas y una una función plutoniana que antes no se tenía Antes las batallas eran muy de Marte, ¿verdad? Antes la confrontación era heroica, cual el guerrero romano que ofrendaba al dios romano Marte por su supervivencia o incluso el hombre medieval con las herramientas de Marte. El hombre en cambio actual tiene eh, armas de destrucción masiva, ¿no? Palabra esta tan ejemplarizada, por ejemplo, por Bush hace unos años, ¿no? Entonces la destrucción masiva es una cosa que suena muy a Plutón. Desde luego en la cultura colectiva se entiende que ya la psicología es profunda, que hay un avance tecnológico que ha propiciado cambios o mejorías en el bienestar biológico de un individuo. Entonces los planetas cambian en su en la función colectiva. El descubrimiento de Neptuno, de Urano, Plutón, no digamos descubrimiento, redescubrimiento, ¿no? porque ya a lo mejor eh, ya se conocía en antaño, pero pues esto era más un conocimiento hermético. Eh, lo mismo pasa con la presencia hoy día de manejos de Quirón entonces todos estos componentes llegan a, al momento en que necesitan ser descubiertos ni antes ni después antes no era relevante la presencia de Quirón, hoy sí lo es antes no era relevante la presencia de Urano, hoy sí lo es y así sucesivamente ahora, que los astrólogos antiguos eran supremamente genuinos, claro tenían que ser matemáticos y quizás esa... Hoy lo hacemos muy tecnológicamente todo, pero antes quizás esa labor y ese, esa observancia de, de la elevación de un planeta en el horizonte daba como respuestas observaciones más exactas. Ellos estaban en capacidad de previsar, por ejemplo, destinos colectivos de manera asombrosa porque sus observaciones eran reales. Es decir, no solo hacían un cálculo, sino medían la posición observacionalmente del planeta en, el, en la esfera celeste. Entonces, a propósito de ese... De ese comentario. Súper, súper, súper. Muy, muy, muy claro. Yo creo que captamos la idea de ambos. <ríe> Espero que nuestros oyentes la hayan podido captar bien. También. <ríe> Veo hay una práctica de, de Mariel. Yo la estoy acá visualizando. Sí, sí, eso te quería compartir. Bueno, pero espérate un momentico, Ya llegó nuestro invitado. Ya lo vamos a saludar. Vamos a darle micrófono y, y posteriormente. Trabajamos la pregunta de Mariel y ya la invitación es a que ustedes compartan con nosotros pues, preguntas o inquietudes. Eh, me gustaría primero presentarles a nuestro invitado y en base a, al conocimiento y a las características de él podemos orientar un poquito las, las preguntas. Bueno, en varias ocasiones, eh, en el blog anteriormente, en, en cursos, en to todo lo que hemos hecho en estos tres años de forma virtual, eh, les he compartido en varias ocasiones que cómo llegué yo a la astrología. Eh, realmente fue un suceso, <risa> ahorita vamos a ver cómo fue eso, un suceso a través de un amigo que me compartió que estaba estudiando astronomía, a propósito de hoy, que estamos hablando de astronomía, y gracias a él pues acepté una invitación y, y ya el resto es historia. Entonces yo pensaba en estos días, bueno, eh, sería ya un destino que de alguna forma yo tendría que involucrarme con la astrología, desarrollar un software, promocionar cursos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, todas estas locuras que hemos hecho. O, o fue este accidente con esa persona, bueno, eso es una reflexión muy típica mía, muy filósofa, muy sagitariana, pero el hecho es que hubiera sido él, hubiera sido otra persona, de pronto no sé qué hubiera pasado hoy en día, y este personaje pues es Alejandro Castro, ya de pronto ustedes ya lo han escuchado en otras ocasiones, y, y nos ha acompañado también en varios escenarios, él es médico, médico energético. entonces vamos a saludar a Alejandro, ya tienes el micrófono abierto, Alejandro, ¿cómo estás?, Sí, hola Jairo, hola Diego, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Ya pudiste conectarte. <risa> bien, bien, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha perfecto. Ah, no, sí. estoy muy bien. Hola Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pud pudimos superar el, el suceso que nos obstruía en la comunicación. Ok, Achá. Alejo, para quienes no te conocen rápidamente, un perfil astrológico tuyo y, y tu actividad profesional hoy en día... Eh, cómo la estás manejando y, en, y, y cómo usas la astrología también, así en, rápidamente en unos 3-4 minutos haznos esa presentación. El, sí, el perfil astrológico es Sol en Capricornio, Luna en Escorpio, Ascendente Sagitario, Mercurio en Sagitario, ya soy médico de la Universidad de Antioquia, me dedico a la parte alternativa, sintergética, homeopatía, y en este momento prácticamente todo paciente tiene que pasar por el filtro de la astrología para poder saber desde qué eh, perfil me está consultando. Entonces Básicamente todo paciente que llega al consultorio, le levanto la carta, su carta natal, Y empiezo a examinar desde qué punto se están presentando alteraciones a nivel de su parte orgánica, no necesariamente de salud, sino orgánica, porque lo que he descubierto es que muchas veces son los órganos lo que hablan y no es la enfermedad, básicamente oh. sí, en menos de tres minutos. No, en menos, un minuto. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Diego, no sé si quieras compartir algo con Alejo y ya... pasamos a interactuar con las personas okay, que nos acompañan, quedé, me, me quedé esperando dos minutos más <risa> <risa> oh, okay. qué, bueno, ¡Qué bueno compartir con Alejandro hemos tenido ocasión ya de charlar en estos espacios virtuales con Alejandro incluso en escenarios presenciales de clases de, de, y, y, y charlando estos temas de astrología con Alejandro es, es muy, muy agradable siempre compartir con él ese enfoque médico alternativo que, que es el que él que él tiene y que como buen exponente de estas terapias alternativas pues muy ligado a la astrología no sí gracias por lo buen exponente sí no bueno ahí tenemos una aunque un... muy, ¿Cómo? muy rápido sus exposiciones no no y queda aterrado porque Alejandro por lo general es tranquilo pausado Pero hoy, hoy muy es que bien. con esa presentación rapidito en 3-4 minutos okay <ríe> <Sí. ríe> ok bueno, eh, entonces la invitación vamos a oír a sus, sus, sus sugerencias hay una pregunta interesante de María el Diego y podemos hacer el énfasis pues aprovechando la, la presencia de Alejandro en preguntas relacionadas con, con medicina y pues obviamente ligadas al contexto astrológico, entonces Esa es la invitación a las personas que nos acompañan hoy, a que nos compartan su inquietud eh, en referente pues, a astromedicina. Podríamos desarrollarlo el día de hoy. Diego, Mariel pregunta, si quieres lee tú la pregunta. Ahí la estamos visualizando todos. Dice Diego, me encantaría que puedas eh, explayarme o explayarte en vertex y antivertex. Bueno, entonces... Eh, Digamos que eso es, eso es otro punto longitudinal, ¿no? Eso no es un punto, digamos, físico. Esto sería una aproximación a lo que es los nodos o lo, que son, o lo que son las partes arábigas, ¿verdad? O sea, no son puntos realmente físicos como tal, sino son puntos longitudinales. Bueno, la definición es algo compleja, pero bueno, a tratar de ponerlas en palabras simples. Astronómicamente el vértex es como la intersección de la primera vertical. y la eclíptica en el occidente eh, de hecho se usa el antivertex que es la misma intersección pero al oriente entonces mmm, ahí pero, es pero, difícil. Pero, pero. la intersección de que? de la eclíptica? Eh, si, sí, la primera vertical sí. con relación a la eclíptica en el occidente y el antivertex es esa misma intersección al oriente bueno, para ponerlo en palabras más simples se puede escribir bien como el ascendente del fondo del cielo Ah, okay. si el fondo del cielo tuviese un ascendente, ¿verdad? y ese ascendente, pues obviamente es el vértex. Entonces algunos programas calculan calculan ese punto. Yo realmente no lo uso mucho, a pesar de que de que lo pues lo he leído, lo he observado, digamos se usa mucho en astrología kármica. Eh, tiene mucho que ver con, o sea, los la astrología kármica lo relaciona un poco con eso que tú mencionas hay temas así como predestinados del destino eh, son situaciones sin, ele sin elección sería un poco la puerta de entrada al destino o sea en es, la posición del vértex es como la puerta de entrada al destino eh, sería lo que uno viene a desempeñar como el rol el propósito es como una especie de destino digamos como para ponerlo en, en palabras simples. Eh, pero bueno eh, para responder tu inquietud es eso yo en lo personal pues no lo uso mucho pero pues sí respeto a quienes lo hacen sé que hay investigadores muy juiciosos del tema que que han hecho elaborado estudios en torno a la posición del vértex y del antivértex francamente no no no le he metido como el rigor investigativo por eso no me pronuncio en favor de, de, de, de, de de ratificarlo o sea, sería imprudente de mi parte hacerlo sé el concepto teórico pero no me he puesto así como a hacerle seguimiento entonces okay, perfecto. estás como en la parte teórica bueno eh, todavía no hay preguntas yo sí quiero aprovechar una para, para Alejandro a propósito de la presentación que nos hizo y es que tú decías que con tu experiencia te has dado cuenta que el que habla es el órgano y no la enfermedad fue lo que yo entendí sí, exacto Ok, y ¿quieres ampliar un poquito esa idea para, para desarrollarla? Eh, listo, okay. por ejemplo, digamos tomando la carta que está expuesta ahí en pantalla, muchas veces nosotros nos inclinamos cuando vamos a hablar de salud, eh, simplemente ver toda la característica de, de su carta natal, pues si uno va a ver solamente la parte de salud, entonces vida el ascendente el capricornio, el sol en escorpio y la casa 6 en Géminis. Entonces muchas veces se centra en ese tipo de cosas, pero muchas veces hay pacientes que vienen consultando eh, por cosas no relacionadas con este tipo de, de circunstancias, por ejemplo, eh, eh, eh, problemas digestivos. Y empiezo yo a ver que los problemas digestivos no están relacionados con nada en la parte de la salud, Pero, digamos, ponemos el ejemplo mismo de esta carta, que es la luna en piscis. Entonces, esa luna en piscis nos podría tener una necesidad de líquidos y la que, la paciente, que el paciente no tenga costumbre de consumir líquidos. ¿no? Entonces, ya empieza a una necesidad prioritaria de su naturaleza a no ser satisfecha y entonces eso empieza a dar eh, ciertas manifestaciones sintomáticas. ¿ya? Entonces, muchas veces. Uno ve que son enfermedades que no son graves, pero dan síntomas y entonces uno tiene a nivel de la carta mirar a la explicación de esos síntomas, porque el cuerpo habla cuando las necesidades no están cubiertas. Okay, a grosso modo una enfermedad es eso, ¿no? Es una, tú la carta de decir una necesidad no cubierta sí. o no o no realizada o no realizada, sí. Muchas veces las enfermedades se vuelven crónicas cuando sí tienen una base a nivel de su esquema de, de salud pero muchas veces las enfermedades no son enfermedades en sí sino malestares y cuando el paciente empieza a tomar conciencia de que simplemente es un mal manejo o malos hábitos empieza a cubrir uh, esas necesidades la, la afección desaparece automáticamente Ayer leía en el periódico El Tiempo, la versión virtual, la, la de Colombia, el caso de una chica, una modelo venezolana que sufrió un accidente eh, quemaduras eh, no, bueno, no tengo mucha precisión, pero que pues eso afectó su, su trabajo, modelo pues es, es el físico y que ella en algún momento pues de su, de su proceso de sanación se abandonó a la idea, o sea, dejó de preocuparse, dejó de de, de ponerle atención a ese malestar ahorita que tú mencionas malestar y ahí fue cuando comenzó su proceso de sanación en el momento en que abandonó la atención a ese a ese proceso, o sea, hizo conciencia de algo, no no sé, pues fue lo que es lo que yo especulo, ¿no? Hizo conciencia de algo, lo eh, así lo asimiló pero lo dejó pasar. Y en ese momento empezó a fluir eh, su proceso de sanación. Entonces, el, la nota venía en relación de eso, pues que actualmente ya está otra vez trabajando en, en lo suyo, pues ha hecho un proceso interesante y con terapias alternativas. Pero me, me llamó bastante la atención. Ahorita que tú que mencionaste eso de, de necesidades no realizar, pues no sé si me vino a la, a la mente ese, ese ejemplo del día de ayer. Sí, mm. pueden suceder esos esas situaciones o la situación contraria. Cuando una persona es inconsciente de un cáncer, no presenta manifestaciones. Apenas se le hacen los exámenes y es evidente el cáncer, desde ahí muchas veces empiezan a presentarse las manifestaciones y el deterioro de salud. Entonces la conciencia tiene mucho que ver con el estado de, de salud. Entonces cuando la persona toma conciencia de qué está haciendo de mal y empieza a corregir lo que está haciendo mal, empieza la salud a mejorar. y lo pasa lo mismo, lo contrario. Entonces muchas veces hay personas que tienen malestares, no se hacen exámenes ni nada, y no son conscientes de una enfermedad grave, entonces muchas veces esa enfermedad está detenida. Apenas toma conciencia, se empiezan como que a abrir las, las puertas de, de esa enfermedad grave y empieza a, a, a, a apreciar y a agravarse aceleradamente esa enfermedad. O también son los casos contrarios no las remisiones. La remisión sí, muchas veces también son los casos contrarios, exacto. Ok. Diego, ¿quieres ampliar algo? Sí, no, estaba, estaba escuchando el ejemplo que mencionabas de la niña que había sufrido las quemaduras y eso me hizo recordar una persona que atendía hace algunos años, eh, a quien en su carta existía, o observando su carta, existía una fuerte predominante de fuego. Lo llamativo de esta persona, y a propósito de lo que menciona, Alejandro acerca del concientizar o darse cuenta de algo y es que llegamos a un punto de la asesoría astrológica muy valiosa nosotros tenemos un potencial y eso está ya verificado en nuestra carta pero si sí suele ser muy recurrente y común que en teoría esta persona debe asumir unos comportamientos conscientes pero sin embargo muchas veces son comportamientos que la persona no asume como propios o sea se tornan o se tienden a, a, a volver inconscientes Menciono esto por una razón, esta niña a la cual yo hago mención, no recuerdo en este momento exactamente su perfil astrológico, sí sé que era Aries y tenía una predominante de, mucho, de mucha presencia planetaria en signos de fuego, en este caso Leo y Sagitario. Era tan profunda que cuando yo hago la interpretación le menciono algunos rasgos caracteriológicos que seguramente en su conciencia deberían estar. O sea, las personas que en su carta natal, por ejemplo, tienen mucha predominancia del fuego, Son personas eh, con notoria necesidad de acción, muy activas, eh, con necesidad de, de exteriorizar sus emociones a través de la ira, de la actividad física. Pero esta persona sorprendentemente decía que ella no identificaba esos patrones de comportamiento, que ella por el contrario se consideraba una persona nada, nada exteriorizante, muy introvertida, con dificultad de exteriorizar su ira. Pese a que era muy irascible, le costaba mucho trabajo eh, exteriorizar su ira. Le decía yo entonces, y, e hice una pregunta puntual, que ella cómo sentía el fuego en su vida. Yo no, lo dije, yo no lo dije de manera literal en cuanto a qué, sino ella cómo podría vivenciar su vida, a nivel su, su fogosidad, su energía y su valor. Cuando me ha relatado un episodio en su vida que le ha marcado, y es que de niña... como a los cuatro o cinco años, entre comillas hubo un accidente, bueno digo entre comillas porque los accidentes no son casuales, surgen por algo, ella ha quedado quemada en buena parte de su cuerpo, realmente no comprometió el rostro, pero sí buena parte de las quemaduras estaban en su, en su cuerpo, entonces esa, ese caso me impactaba por una razón, ese fuego que externamente llega a la vida de ella, que puede llamarse destino, ¿no? ¿será acaso entonces la recordación de un fuego no reconocido en mi vida? Probablemente lo que menciona Alejandro hoy es lo mismo que ocurre con las enfermedades. Cuando la enfermedad aparece como síntoma, se ataca el síntoma, pero olvidamos la causa. ¿Qué originó, el, qué originó ese proceso de salud? ¿Será acaso que la enfermedad es el medio, como lo afirma Rudy Gerdanke, para reconocerme a través de la enfermedad un proceso de sanación? Entonces, eso que mencionas de la quemadura... con una persona que no no era fácil concientizar en su conciencia el fuego lo concientizó en la vida a través de un accidente que fue una quemadura entonces quería aportar oh. Alejandro, tú que has visto en tu experiencia pues tú que día a día estás involucrado en, en este campo eh, ¿qué, qué has visto en tu experiencia de, de, de, de este ya que yo comparto o sea, una, una situación es, bueno que ya lo explicaste ¿no? una un aspecto no solucionado en la vida, ¿no? O no, no hecho consciente, más bien creo la palabra. Sí, no, la experiencia, la experiencia mía es básica es en cuanto a cómo se me maneja la medicina en general. Normalmente siempre, eh, como médicos y nuestra formación cartesiana está siempre acostumbrada a da, darle la culpa a algo externo. Si nos dio gripa, le damos la culpa a que es el virus de la gripa o que hay una epidemia. Si nos caímos es porque alguien dejó algo mal puesto y no nos dimos cuenta y nos caímos. Si nos dio un dolor de cabeza, siempre estamos echándole la culpa a algo externo. Y el concepto mío es que las causas de los malestares siempre son internos. y que tenemos que empezar a cambiar ese concepto en el paciente en que la, eh, la culpa no está externa sino está interna y para encontrar esa culpa interna tenemos que tomar conciencia o tener un autoconocimiento y ver qué es lo que nos está expresando el cuerpo a través de los síntomas. Cuando tomamos esa conciencia empezamos a ver que verdaderamente sí la culpa está interna y que no existen casualidades sino que prácticamente Los tales descuidos de los que nos damos cuenta es simplemente porque estamos viviendo una vida, digamos, automática. Y debido a esa vida automática dejamos que esas circunstancias externas penetren y generen daño dentro de nuestro cuerpo. Entonces si empezamos a tomar conciencia de esa manera, ten la seguridad de que siempre vamos a encontrar respuestas internas de todo lo que nos sucede. Ok, perfecto. Bueno, acá hay una anotación interesante de Hermencia. Ella nos dice que obedece, obedece a tu cuerpo. Es una guía donde te enseñan los diferentes bloqueos que al darnos cuenta de su origen y los asumimos, sucede el milagro o cambio de la aparente patología. Eh, posteriormente hice eh, a partir de la, del aporte de Alejandro, que cada dolor o sintomatología es la respuesta a una emoción que solamente cada uno puede sanar cuando se es consciente. Bueno, aquí el común denominador es ese, ¿no? Hacer conciencia, o sea, no vivir por inercia. <ríe> es como como el ejercicio que, que se está proponiendo, y eso pues muchas escuelas lo, filosóficas, ¿no? Y, y de pensamiento y crecimiento humano, pues lo, lo desarrollan de, de hacer conciencia. Me acuerdo mucho de un, de un taller que dictamos el año pasado con Fernando Baena de Meditación Activa, ...que él precisamente enseñaba eso... Eh, ...hacer conciencia... ...o sea meditar no necesariamente... ...es estar en... en, en ...estados de relajación... ...estados eh, beta... ...sino es... Eh, ...tener conciencia total... ...de lo que estemos realizando en un momento dado... ...entonces él decía que al caminar... ...que al bañarnos... ...que al, al leer un libro, al hacer el amor... ...bueno, etcétera... ...son, son eh, todas las posibles situaciones... que estamos viviendo cuando hacemos conciencia pues se, se genera un estado de meditación pues bajo el criterio de lo que la el, el, en sí es la meditación pura no bueno eh, sí, además, además eso eso me recuerda el, el criterio, porque en torno a la meditación hay muchos criterios y enfoques y hay muchos o, o, bueno diferentes formas de acceder a ella no pero por ejemplo el concepto de la meditación que, que plantea Krishnamurti es similar por ejemplo al concepto de la meditación vipassana por ejemplo, que es la, similar a la que planteas ahí con con Fernando es decir, que Isnaur te dice la meditación sencillamente es estar atento al instante mm. pero con la observación y con la susceptibilidad de observar las cosas sin generar prejuicio no es decir, sin generar respuesta o analogía basada en la memoria es decir, yo veo el árbol pero entonces yo no debería obtener del árbol Una, una respuesta sino sencillamente sentir el árbol en su esencia o el ruido de este momento entonces la meditación como se concibe a nivel de ese enfoque es una meditación altamente consciente del ya distinto a la meditación de niveles pues ya ya ya, ya, de, ya de otro nivel digamos de, de abstracción ¿no? ok perfecto es lo que yo llamo la ley de la imperturbabilidad Cuando uno llega a un estado de no dejarse perturbar por lo externo, ya está empezando a conocerse y tener las riendas de su vida, que es la parte difícil. Uh -huh. Está buena esa ley, no. me gusta. <risa> ok, bueno, 10.44, ya como se han dado cuenta, como les dije al comienzo, cuando uno la pasa, bueno, esto se pasa muy rápido, nos quedan 15 minutos de desarrollo de la tertulia. Mariela aquí dice, nos comparte un ejemplo que tiene una amiga, que el 12 de agosto hizo un síncope. ¿Sí se pronuncia así? síncope. ¿Sí, oh. está bien. Sí. Y en esos días, al tener una baja importante de defensas, eh, le, le dieron a hacer, o le van a pulsar la médula ósea para ver si se trata de una leucemia. A grosso modo pregunta, ¿esto es algo cárnico? ¿Qué piensan ustedes? Eh... eh Alejandro, síncope es que un desmayo es como un... Un desmayo, sí. Ok. ¿Qué sí, creen? Pues eh, pues ya, pues así, a grandes rasgos, simplemente al generarse un síncope, es como cuando ocurre en la casa que se saturan todo el potencial energético y se saltan los tacos. un síncope a nivel orgánico podríamos tomarlo, el cuerpo llega un momento en que simplemente baja toda la, la energía para poder conservar las, la energía vital para poder mantener todos los órganos eh, en estado de, de, de no, a, no a agresión. Wow. Entonces toca detener para preservar, y después otra vez volver a, a, a, a tomar la, la, el control de las de los estados vitales <risa> como el sistema resetear el sistema <risa> exacto sí y eso es lo hace el organismo para preservar muchas veces se encierra uno en medicina a buscar las causas del síncope y se queda enredado en el síncope que anemia que la tensión que el corazón y todo eso simplemente y se pierde tiempo en una enfermedad que probablemente ya viene avanzando a pasos agigantados y entonces eh, esa pérdida de tiempo muchas veces genera deterioro en la salud y muchas veces ese tiempo que se perdió este, se puede haber utilizado en otras, en otras circunstancias. Por ejemplo, hay circunstancias de síncope en el que un dolor intenso puede generar un síncope simplemente el cuerpo para no generar la sobrecarga de de la agresión del dolor este, mm -hmm. las personas los mandatarios que están llenos de problemas y muchas pueden generar un síncope simplemente porque está recibiendo mucha información y simplemente tiene que detener para no recibir, seguir recibiendo información entonces un síncope, un síncope yo lo tomo es un síntoma, es como la fiebre como un dolor de cabeza y así y hay que simplemente saber que el cuerpo está anunciando que está en un estado crítico Claro. y detrás de ese estado crítico toca determinar qué es lo que está llevando a ese estado crítico y en el estado crítico qué es lo que está siendo eh, más agredido Ok. bueno esto pues es hora de decir que pues esto es un algo muy general o sea no no podemos especificar las posibles causas o no del del, del caso que nos comparte Mariel, pero pero hay unos buenos indicios no de, de, de a, ten, a tener en cuenta Diego, ¿quieres ampliar algo? Sí, no, pues eh, eh, eso, eh, desde el punto de vista astrológico, sería bueno observarlo ya con un eje, con el ejemplo concreto, pero pues yo sí tengo la impresión, a través de lo que nos menciona Alejandro, que se trata de un... el, el síncope, síncope como tal es una manifestación neptuniana, ¿no? En el sentido de la desconexión, ¿no? Oficial, sí, es, es decir, no hay una situación que... él. que el organismo tolera y por lo tanto tiene que desconectarse. Entonces la desconexión que nosotros vemos en Neptuno en las cartas es, bueno, ¿qué debo escapar? ¿qué debo no confrontar? Estoy llegando a un punto en el que me ha rebasado el síntoma y por lo tanto me está dando una señal de alarma a través de, de una desconexión parcial o total. Una desconexión total puede ser un estado de coma, ¿no? Que eso lo, lo representa también Neptuno, ¿no? Entonces ya es la manifestación más clara de algo que, se, que me ha costado... De concientizar. Desde lo psicológico y en la carta natal del ejemplo que nos que nos pone a Mariel, sería útil observar o hacer observancia de que independiente a cuál pueda ser el origen, porque ella intenta describir que puede ser un tema óseo de la médula ósea, ya habría que verlo en el contexto astrológico. Más que las observancias de diagnóstico astrológico, sería bueno observar desde lo psicológico qué proceso ella está viviendo, que la hace desconectarse. Desde luego, si ya hay una implicación ósea en qué se está desvalorizando, ¿sí? qué, o qué su vida está clamando estructura, entonces la astrología se vuelve una herramienta de diagnóstico y de identificación de la causa muy útil, ¿sí? sin por ello obviamente aislarnos, porque pues, la astrología no pretende reemplazar el diagnóstico ni la visita médica, pero sí por lo menos lo que menciona Alejandro, es decir. no alejarnos y no quedarnos enredado en que el síntoma es por esto y que puede ser la hemoglobina y que puede ser la razón acá de, de la atención, sino tratar de hallar el origen que de seguro en su carta nos está reflejando ese proceso, ¿sí? porque ella está llegando a un síncope neptuniano para efectos de no concientizar un proceso en su vida. De hecho ella resalta una palabra, ¿será acaso eso algo cárnico? Pues la respuesta es simple. Si kármico lo entendemos como conciencia, sí. Si kármico lo entendemos como castigo, no. ¿Sí? Es que esa palabra también tiene también tiene unas interpretaciones complejas, ¿no? ¿Kármico como ley de causa y efecto cosecha si eso recibe, si es un castigo del destino? Pues no. ¿Kármico como conciencia? Sí. Que la vida es permanentemente conciencia en cuanto a crecimiento y aprendizaje y por lo tanto la crisis... estimula la conciencia, y muchas veces, como hemos mencionado, pues las crisis son las que nos hacen despertarnos. Oh, super súper. Sí, hablando de, de, de kármico y dármico, muchos pacientes se eh, me cuestionan mucho también eso, y la respuesta que yo le doy es que los karmas y los dharmas los tenemos a la mano. Los karmas podemos interpretarlos como las oposiciones, las cuadraturas, y cuadraturas y nosotros estamos en libertad de cogerlos o no. Y los dharmas, los o los sectiles, entonces de nosotros depende de que nos vayamos a hacer los karmas o vayamos a hacer los dharmas. Entonces el karma o el dharma depende de nosotros mismos. Uh -huh. los, los varios escenarios, lo que una vez Hernán Muñoz contaba, no son varias realidades que podemos tener los seres humanos. <risa> que que hacía referencia a eso, a las posibilidades de aspectos que tenemos para... Para no necesariamente, que, que esa era otra de las de las palabritas que me ha quedado de Diego en sus cursos, la función dinámica de la astrología que hace referencia a los ciclos. Normalmente cuando uno ve un esquema uno hace esto, pone todo, pone todo. Y, y todo es, aquí hay 39 aspectos y, y en algún momento esos trígonos, esas cuadraturas, llevándolo a contexto, como decía Alejandro, karma o dharma, es como si todo lo hubiéramos... ya, en un solo instante, y, y, y ese de pronto es un error que a veces comete el estudiante de astrología, que es ver todo, pues es necesario, o sea, sí es necesario hacer una visión holística de la de la carta, pero no necesariamente en todo momento está activo todo, y ahí es donde viene la función dinámica de la astrología. O sea, esa palabra me gustó mucho de él, <ríe> esa afirmación. Y, y entonces ya es hacer conciencia en qué momentos en el tiempo la probabilidad, a mí me gusta mucho usar ese concepto, La probabilidad de vivir un trígono o vivir una cuadratura se puede ejercer. ¿Qué piensa Diego y yo? No, estamos de acuerdo. Es más, volviendo a la palabra conciencia, cuando sé que en mi ciclo se está estimulando la cuadratura, pues estoy atento. ¿Verdad? Y la conciencia me permite optimizar esos esos elementos tensionantes para mi crecimiento, ¿no? Como la conciencia me permite optimizar esos dharmas? en términos prácticos sería esos, esos beneficios, ¿verdad? Que la vida me provee, y gracias a los cuales pues yo estoy en una época absolutamente productiva, entonces yo no basto con quedarme cruzado de brazos, sino optimizo el trígono que se me está activando, ¿no? Eh, si se trata de pareja, que eso es como tan, tan consultado, entonces dicen, bueno, pero ¿cuándo me llega esa pareja? Entonces no basta con que. Primero, no concientizamos qué estoy generando como barrera para que no se llegue. Y segundo, si yo ya estoy identificando mis miedos, mis temores, identifico ese trígono que, por ejemplo, ahí se promete, ¿no? Ese trígono entre ese sol y esa casa siete, que en una carta específica sería, bueno, busquemos los instantes en que va a estar activo, trabajemos conscientemente que hasta el momento ha generado conflictos, y seamos conscientes de aprovechar el suceso, ¿no? Aprovecharlo sobre la base de la conciencia, sobre la base del crecimiento, ¿no? Entonces ya la astrología no se vuelve. digamos, tan facilista o determinista, sino se vuelve absolutamente gerencial y productiva. ¿Cómo es? El pensamiento astrológico, la función dinámica de la astrología y gerenciar vida. Son... Eso, eso de la palabra gerenciar sí es muy de Germán Rosas, que me, que me encanta cuando él dice que la astrología es gerencia de vida. Sí, esas es afirmaciones son bien, bien interesantes. Uh -huh. Bueno... 1054, pues eh, se nos pasó volando esta hora. La verdad, eh, hoy fue más una disertación y reflexión de, de nosotros. No, no, interactuamos mucho con ustedes, pero pues ese es el ánimo de estas tertulias, ¿no? De alguna forma generar espacios para hablar de astrología, como el caso de hoy, pues les compartimos varias reflexiones e ideas. Eventualmente, pues en otras sesiones hacemos ejercicios. Y, y constatación ya con casos aunque hoy la verdad eh, pues no sé yo y hoy, pues no no importa pues de todos modos desarrollamos un tema interesante y un aporte interesante con con Alejandro Alejo, me gustaría que compartieras tu correo eventualmente puede haber personas interesadas ya en en, en algo muy particular y específico si quieres nómbralo si si te parece no Pues Dios. sí, yo estaba escribiéndolo aquí, pero Alemed@cable.net.co. Ok, yo se los voy a compartir aquí ya por el chat a todos, y por favor lo verificas. Y para las personas que posteriormente escuchan la grabación es Ale de Alejandro, Alemed, de médico, alemed, a-l-e-m-e-d, cable.net.co punto punto Para quienes quieran de pronto... interactuar con Alejandro eh, o, o ya eventualmente pues requerir una asesoría profesional pues ahí está el dato de de Alejandro eh, Diego pues ya creo que es tiempo de ir cerrando esta sesión el día de hoy no sé si quieras compartir algo más alejandro también si quieres compartir algo más para con un, una última reflexión pues nos vamos despidiendo entonces démosle la palabra inicialmente a Diego y posteriormente a Alejo que Con Alejandro y con Jairo seguramente no, no bastaría una sola tertulia, sino muchas para hablar de tantos temas. Eh, a propósito del curso que, que se está planteando en torno a Quirón, pues qué bueno que cada vez haya más esa conciencia en los médicos sobre el factor holístico de la sanación. ¿no? Y creo que, que Alejandro en su carta ha tener tener su, su posición quironiana muy fuerte. Toda vez que ¿Dónde está Quirón en tu carta, Alejandro? En la casa 3. Uh -huh. okay, y usas okay. Quirón en tu carta en, en tus consultas me imagino en las consultas sí es el, el sanador herido de cada paciente correcto, entonces eh, yo también tengo a Quirón en la 3 fíjate entonces esos son los temas que nos interesan de estudiar, de sanar, la comunicación con la palabra y la, eh, la sanación con la comunicación y la palabra y todos esos esos enfoques tan interesantes aquí entonces, yo les ya les publiqué la carta <risa> así aquí. la de Alejo. Exacto, ah, sí, está muy bien ese, sí. Y entonces, tú también, Diego, en la 3. En la 3 también. Okay. Entonces, creo que tenemos un legado, mi querido Alejo, para dejar en algún momento algo escrito. Un momento para escribir el libro para que no solo sea la comunicación verbal de la 3, sino también a través de un escrito que que inmortalice cualquierón, muchos conocimientos y de seguro pues pues los aportes que hace Quirón en un médico Ya como hemos escuchado en esta charla son bien interesantes bajo bajo ese enfoque holístico. Alejo, pues aprovechando esa, esa descripción que hace Diego, pues eh, si deseas si tienes tiempo, pues nos gustaría contar con tu participación en el curso. Pues en ese curso también está Marcela, que también es médico, y pues sería bien interesante tener el aporte complementario de, de dos personas pues que están 100% involucradas en el área de la medicina, ¿no? No sé Diego si te parece... Claro, claro, que sí. Que nos acompañe Alejandro, si tienes el tiempo y la disponibilidad, pues sería muy rico. No, como yo siempre le he dicho, siempre y cuando yo tenga el, el, la, anticipadamente la invitación, yo simplemente saco el tiempo y, y ahí estaré con ustedes. Se la Acomunir. estamos haciendo desde ya, son, se pare seis viernes. Y 7 y 30, no hay 30 hora Colombia. Listo, sí. Entonces, me gusta madrugar, entonces ahí estamos. en esa situación ok, entonces mire, sí, dijo dijo anticipadamente acuerdo. entonces mire eh, una semana antes y seis semanas antes estamos haciendo <ríe> participe la invitación eh, Diego, ¿quieres sí, sí. ampliar algo más? no, no, no. básicamente esto por razones de tiempo pues es que de Quirón, como de las experiencias médicas, es decir todo este tema de la astromedicina y de los enfoques médicos en torno a la, a la astrodiagnosis es muy interesante y como les decía daría para para todo un curso, pero, pero eventualmente y el curso de Quirón y los aportes de, de, de Alejandro, vaya que sí serán bien recibidos y seguramente estimularán el crecimiento intelectual del curso o sea que, que bienvenido y ojalá que saquemos y concluyamos muchas cosas, no solo del Quirón sino de todos los elementos que obviamente componen la visión de la astromedicina y por supuesto como es Quirón pues pues qué bueno observarlo en esa casa 3 Alejo Sí, entonces yo estoy de acuerdo y con mucho gusto los acompaño y en lo que los pueda asesorar, aquí estoy siempre eh, disponible. Ok, Alejandro. Bueno, eh, no sé si quieras aportar una última reflexión, Alejandro, o ya vamos por... terminada la, la sesión pues la, la última reflexión sería es que siempre tenemos que tener en cuenta en que así como la tierra no se detiene y todo es dinámico la astrología así tengamos una, una raíz una carta natal siempre va a estar en movimiento y lo importante es saber en qué parte de ese movimiento estamos nosotros permanentemente ok super Bueno, entonces pues agradecer a Alejandro que nos acompañó el día de hoy, que haya aceptado esta invitación y también que haya aceptado la invitación a que nos acompañe en el curso con sus aportes y experiencias desde el punto de vista astrológico, a Diego pues invitado constante en este espacio y a cada uno de ustedes que son las personas que de alguna u otra forma hacen posible que nosotros podamos hacer esto que nos guste. En el caso personal, la tecnología, comunicar, compartir y de alguna forma interactuar con personas expertas en, en el uso y en la aplicación de la astrología. Sin ustedes este espacio no lo podríamos desarrollar, entonces pues la yo creo que el agradecimiento especial es a cada uno de ustedes por, por habernos acompañado hoy. A todos ustedes, las 21 personas que nos están acompañando hoy, pues un gran abrazo. La grabación, está pendiente la grabación de esta y de las dos anteriores la última publicada fue la de Steve Jobs sería un casito bien interesante que me gustaría algún día desarrollar más con más detalle, no sé, de pronto desde el punto de vista astromédico con, con, con este equipo de, de personas eh, y posteriormente hemos desarrollado otras dos tertulias que aún no hemos publicado el audio entonces vamos a ver si esta semana nos ponemos al día y compartiremos el audio de esas dos sesiones más la del día de hoy entonces, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana colombiana, ya tarde en otras partes del continente americano, y seguimos en contacto, ya saben, cualquier inquietud, pregunta, sugerencia, a través del formulario de contacto o del correo electrónico. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.